Señales del fin del mundo. Las sardinas se comen, las anchoas comen. Pero no comen lo que comían. Señales del fin del mundo. Javier Savellano, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Ay, ay, ay, ay. Hambrientos. Pues estamos hambrientos todos, ¿no? En la recena, ya estamos en la recena. En la recena, sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿y qué comen ellas? Bueno, bueno pues, ellas eh... y ellos. Bueno, ellas ya, pues, eso sí, son sí, las sí. sardinas y las anchoas, que no son claro. lo mismo, son, son especies diferentes, aunque muy parecidas muy parecidas eh, eh, en su fisonomía, pero son especies totalmente eh, diferentes. La sardina científicamente es, es la sardina pilcardus y la anchoa en graulis en Crassicolus. ¿Lo habéis tomado? ¿Habéis tomado nota? Sí, sí, yo voy a pues ir a... Cuando vayáis voy a ir a... al mercado, eso tenéis te iba que de pedir. Pedimos eso, Deme ¿no? Tenéis usted cuarto y mitad de engraulis en krasikolus. Y, vale. y, y me van a decir, usted habla, habla griego, ¿no? Y, prepéram, y prepáramelas, por favor. Sí. <risa> Bueno, pues lo que ocurre, mira, esto es, es una información que hemos sacado del diario El País, de nuestra compañera Agatha Cortés, que ha realizado un artículo muy, muy chulo sobre qué es lo que comen las, las sardinas y anchoas del Mediterráneo Occidental. Me, mira, me, me, me temo que se me va a quitar las ganas de, de comer anchoas, de, y, saldinas, anchoas ¿sí? y pescados y todo esto, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. No, la verdad es que... Comer pescado es muy sano, está muy bien, pero con todo lo que estamos sabiendo últimamente, pues da un poquito de miedo. Sí. Os voy a decir una cosa. puede Podemos tener escombroidosis. Escombroidosis, escombroidosis. escombroidosis es la, eh, eh, la intoxicación debido a eh, las alergias que se producen por la intoxicación debido a pescado en mal estado. No. Chapa, o yo, yo, yo conocía un... el efecto el cuerpo escombro después el de escombro. después de haber estado de, con mucha, marcha, de no mucha marcha, no has dormido y entonces te levantas y dices tengo un cuerpo escombro que es que no con es... ni con él bueno, pero las, es, las como has dicho, la escom escombro escombroidosis, escombroidosis, no diferente. la conocía lo que tú dices es mm, es debido a haber pescado una buena tajada <risa> vale, vale bueno, y ahora vamos bueno. a comentarnos una cosa sí. que ¿Nos va a hacer que La gente que es vegetariana deje de serlo para ser vegano ¿Tú crees? Yo creo que un poquito <risa> sí Bueno, vamos a ver yo, cada vez, A lo mejor los vegetarianos Cada vez van más, van a, a reafirmar más su, su condición Bueno, pues, es una... Bueno, una vegetariana... Vegetariano, pero es que todavía un poquito más Vamos a ser veganos eh, Porque esto es pescado Teóricamente un vegetariano los come eh, Pero claro. ya no lo va a comer Un vegano, exactamente. Bueno, pues eh, nuestra compañera Nata Cortés ha ido, se ha ido al Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, ha hablado con eh, el equipo de, en, eh, que, que encabeza la doctora Marta Kohl y eh, le ha preguntado sobre sus últimas investigaciones... ...que han aparecido en el en Marine Pollution Bulletin... ¿no? ...que es eh, el, el, eh, eh, la revista de referencia en estos temas de polución marítima. ¿no? Bueno, pues lo que ellos han, han visto que eh, cuáles son las causas, Han están estudiando cuáles son las posibles causas del descenso de la población de sardinas y de anchoas en, en el noroeste del, del Mediterráneo, que son los dos peces más comercializados. Representan casi el 40% de las capturas. ¿no? Y ello, ya se sabía que, que en, había dos mm, causas importantes que son principalmente la sobrepesca y el famoso cambio climático en el que recurrimos para todo. ¿no? Pero en ese análisis, en esa investigación, se encontraron una causa inesperada, que no, no, no tenían eh, eh, ninguna. Eh, ni lo buscaban, ¿no? Ni lo buscaban, ni, ni, ni pretendían encontrar algo así, pero se lo, como ocurre en muchas investigaciones, pues de repente te encuentras eh, unos eh, hechos. Que, te, que tienes que empezar casi de cero para eh, ver cuál ha sido la causa de llegar a, esas, a esos hechos, ¿no? Pues eh, encontraron la presencia de microplásticos, de partículas y fibras de plástico, de esos chiquititos, chiquititos que no superan los 5 milímetros en el sistema digestivo de estos animales. Entonces, eh, lo que no saben, han encontrado esto, pero todavía no saben a qué es debido ni por supuesto las consecuencias cuál va a ser el impacto para las personas que comemos estos animales ni para otros peces que en la cadena trófica se alimentan de estos animales no otros peces más grandes uh -huh. y, y entonces todavía como, como se lo han encontrado de forma inesperada pues no tenían eh, ningún estudio previo ni de las causas ni la, de, las, de las consecuencias lo que sí es, es por eso es la primera La vez que han demostrado que hay una correlación clara entre los plásticos y los y los parásitos eh, en peces. ¿Por qué los parásitos? Bueno, pues muy muy claro. Eh, es muy claro porque eh, estos eh, eh, plásticos tienen en sus superficies, eh, anidan los eh, eh, parásitos... Como ¿De descomposición ser, o qué? Si, no, no, son, son eh, parásitos que, que no saben de dónde vienen exactamente, como larvas, como trematodos, cinematodos, que son un tipo de, de gusanos y que lo que hacen es que el estado del pez cada vez sea peor, ¿no? Las teorías que maneja la, el equipo de la, la doctora Kohl todavía no están confirmadas, pero fundamentalmente se manejan en dos campos. Primero es que los parásitos se hayan posado sobre el plástico y en estos microplásticos y el pez eh, comiendo eh, plancton y, y eh, todo lo que hay eh, disuelto en, en el agua del mar. Eh, haya ingerido estos plásticos que ya tenían depositados sobre su superficie estos, eh, eh, estas larvas, estos parásitos. Y otra teoría es que eh, en las zonas de los ríos donde hay descarga de basura, las aguas son más sucias y contaminadas, y ahí los parásitos viven en ella, y es una de las zonas donde más microplásticos hay, que al final acaban en el mar, Y acaban siendo ingeridos por sardinas y y, y y las anchoas estas, ¿no? O sea que además de los de los microplásticos también eh, se están, están ingiriendo los bichitos. Claro, exactamente. Entonces estos ya no solo eh, el, no se conoce qué consecuencias va a tener cuando estos eh, animales son ingeridos por el, o, por el hombre, qué consecuencias tienen el, el que nosotros eh, también nos comamos estos microplásticos, sino también qué consecuencias pueden tener a la larga o, o a medio a, o a largo plazo el que estos eh, bichitos, como tú muy bien dices, eh, nos, lo, nos los comamos también, ¿no? Es decir, porque no nos llegan directamente no solo por, por por ingerir sardinas y anchoas, sino por los otros peces más grandes que se comen que eh, a las sardinas y a las anchoas que les sirven eh, de alimento, ¿no? Entonces, el, el impacto todavía es desconocido porque se lo ha encontrado sin, sin quererlo ¿no? y lo que ocurre claro, es, que... es que a quien se le ocurre hablar de pescado hasta estas horas el pobre gato de verdad el, el, el, le torturas Javier le torturas el Michi, en cuanto me oye hablar se, sí. se despierta <risa> bueno vamos a ver las sardinas si sí tienen una cierta probabilidad de tragar estos microplásticos En determinados sitios del mar eh, Mediterráneo, que es donde, donde están haciendo la investigación ante el descenso de las capturas. ¿no? ¿Dónde tienen, eh, donde comen más las eh, sardinas estos microplásticos? Pues las sardinas en el Golfo de Alicante, Anda. mientras que en las anchoas, donde más ingieren estos microplásticos en el, es en el Golfo de León. ¿Qué quiere decir? O son sea, las anchoas en León y las sardinas en, en Alicante. En Alicante, en el Golfo de León y en el pues, Golfo no, de Alicante. Pues ya, no, ya no me pido yo sardinas. No, no, no, no, no, <risa> claro, yo comí unas cuantas en, en, en Alicante. ¿no? Bueno, lo que ocurre es que eh, ya el año pasado las anchoas ya se había demostrado que casi el 80% y más del 80% eh, tragaban estos microplásticos en el Mediterráneo. Pero en el mar Adriático ya, ya se conocía que las anchoas, un 90% de anchoas, tragaban y se comían estos microplásticos. Es decir, que no solo es eh, de, eh, en una zona del Mediterráneo, sino que se amplía casi a, a, a, un, a, a todo el Mediterráneo, por así decirlo. Bueno, no él... solo anchoas y, y, y sardinas, eh, también ocurre con las gambas, ¿eh? Hay que tener cuidado con Aunque se coma el plástico, yo la gamba no sardina... Pues en la costa catalana, más del 65% de, de, de las gambas catalanas Tienen eh, microplásticos. Pues eso, eso, ah, eso, eso, eso, vale. te eso tenías es que todo haberlo todo, de, no. dicho con acento catalán, porque <risa> te ha quedado así como muy canchón. Eh. Bueno, pues... Lo que ocurre es que... Fíjate, ¿Alguien lo duda que nos hagamos eh, veganos? Sin, pues fíjate, sin saberlo, eh, bueno, sin saberlo, ¿no? Más de 13 millones de toneladas de plástico al océano se eh, vierten eh, al año. Esto llega a matar a 100.000 especies sí, marinas. Verdad, según las Eso otra cosa importante. Oye, ¿hay, decir, al, ¿hay algún dato de, de la zona de Cantabria que sabes que son ellos mucho de la, la anchoa de, de Santaña? No que, que, le, el, que al, al revía le da algo, ¿eh? Al le, presidente. <risa> el estudio está referido al mar, al mar Mediterráneo, que ah, son las vale. los que les han pedido el estudio. Vamos a ver, ¿cuál es la solución? Reducir el plástico de un solo uso... Eh, redu eh, ...consumir de plástico lo más esencial... ...y cuando se tire... ...que se gestione bien... ...para evitar que llegue el mar... ...es decir, lo que el plástico que ya hay en el mar... Está en el mar. Lo que se recoge de plástico, ahora que hay tanta preocupación y tantas campañas por recoger el plástico de, del mar, solo conseguimos reciclar o re retirar del mar el 1%. Madre el 99% mía. del plástico está perdido, está en el fondo del mar. Es imposible recogerlo en, en el fondo, en columnas de agua incluso en los organismos como hemos visto la única posibilidad es ya del futuro ya que ese 99% que está no, es casi imposible recogerlo es poner los medios necesarios para que no llegue al mar y con ello eh, salvaguardar en lo más posible el ecosistema marino los peces y a la larga también evidentemente nuestra propia salud. el Javier Sevillano nos dice con Almodía Rosa Ventosa de Tomora... ...el gato ya es en del equipo del programa y de los oyentes. Sevillano, cuídanos bien al gato, ¿eh? Sí, sí, está perfectamente cuidado. Está pero no malviendo. le des a ¿eh? ni sardinas, ¿eh? Ni sardinas, no, no, no. La, y, y gambas tampoco. La, la gambas para nosotros. Eso. Oye, pero se ha convertido en una voz... Al final del programa siempre aparece el gato. Él está en, un plan, en o plantilla Le hemos adoptado totalmente. <ríe> le vamos a llamar crépula, como, sí, como... <ríe> <ríe> Por la noche. Javier Sevillano, mil gracias. Hasta a mañana, chiquitín. mañana.